house mistero la remezcla de polo bien por lo que r e me... m e z c l ó a madona n o a dud u2 con este y o u r e the besting t h 36% de los votos ganando hoy en los 40 c l a s s i c A viernes, estaremos rugiendo como es habitual a las 5:4 en Canarias. Gracias, fieras. Jorge Sánchez, los 40 hola, hola, hola. hola sal.、Sí, Está aquí Guillén Caballo preparado, p o r s、pues, u estupendamente. e Me alegro. ¿Cómo estás? Cuéntame, qué, ¿qué preguntas ¿Qué te, te permites? Pues mira, estos, los de la batalla. No, venga, va. e no, no, no, en tu vida normal. ¿Qué caprichos te p e r m i t e Venga,、bueno, va. Un jamoncito bueno. De vez en cuando, ¿no?、Oh, de, de estos que te quedan así en la grasita de la garganta. Ay, ¡Oh, ay, qué bueno! ¡Oh,、no, no, no, qué, qué bueno! ¡Quedaste con Guillem Caballé!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 Eres 10 años mayor que el Papa actual. Cosa que no sé si había pasado nunca. a <risa> Y que su novio tiene menos de la mitad de la edad de Cher, que eso es maravilloso. Que se tiene que casar、eh, antes de cumplir los 80, Cher. ahora Cher, ya, cásate ya, tía, invítanos a la boda. A ver, hoy la pregunta de la noche, por cierto, buenas tardes a todo el mundo, es: ¿qué caprichos os dais? Vale, hoy yo me he dado un capricho. ¿cuál? He encontrado una rebaja, bueno, me van a matar en casa, pero yo he encontrado una rebaja de un, de un Lego que quería, ¡Hombre! ya me conoces, y me lo he comprado. バックボールのバルーンの時点で、バックボールを押さえ込むことができます。 g u i l l ーンティー a ティーンティーンティーンティーンティー ただいま、ただいま、ただいま、たた Qué、mentira que esta canción tenga 48 años de 1978. Es brutal, es el Landes de Amour, el álbum que contenía el f e e l So Lonely. Con reminiscencias regae. Parecía que estabas en Hawaii y luego se iban a hacer el punk más radical británico. Cambia como 7 o 8 veces de ritmo en toda la canción. ¿Y cómo podían hacerlo estos tres solos tíos? Los polis eran así de buenos. Bueno, hoy la pregunta de la noche va a dar que, que hablar, normal. A ver, estamos en una época en que tampoco estamos como para tirarlo. Bueno, tú sí, de acuerdo, fantástico. Me alegro mucho por ti, pero el resto, lo que se llaman lujos y caprichos, pocos tenemos. Aunque siempre hay alguno que nos permitimos. ¿Cuál es ese capricho que te das? Los 40 años. Chen es De las mías, dice cuando puedo cae algún lego. Mira, <ríe> nievitas de chorizo, panceta, barbacoas, chocolates, gominolas. No engordo, me sientan de envidia y me tienen también. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño p i j o よかった。 t a s e s a Running, but o d y s r n n n i g b u half of them ain't looking, w h a t s going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Damos la mejor mezcla de números uno uno. Pop. Baladas. Ron. La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic, solo tus números uno. Surprise, que bien se lo pasaba.、Eh, sí, sí. Cuando se reía así en casa, todo el mundo estaba feliz. No daba miedo prácticamente. Bueno, es casi son las ocho y media, siete y media en Canarias. Estos son los clásicos. Hoy he preguntado en la pregunta de la noche cuál es aquel detalle, ese capricho que te permites, aunque la esté mal dada, ¿sabes? Igual se n e c e r caprichos pequeños, no de demasiado pasta, ¿no? Por ejemplo, Niles Martín dice trabajar prácticamente todos los días del año, excepto fiestas de guardar. ¿Ese es su gran capricho? p e r o a q u í d a m e u n abrazo, De verdad, Nines, dame la pen. Los 40 Classic. Las respuestas puedes mandarlas al Instagram de los40classic.oficial. En las stories. También lo he preguntado a través de Twitter. ¿Han hecho un vistazo? Que ahí son más salvajes. Hace días que te observo. 何回か言うてるけ何回か言うてるけど、何回か言うてるけど、何か何回か言うててるけ何回か言てるるけか何回か言うてるけど、何 よか、bueno、r たらいいよかったらいい l かったらいいよか e たらいいよかったらいいよ 言うたらどうぞ。 もう一度、何が起こるかを見つけたい出 いいです。 クリタン、テテンドラマノ、トゥアガラッドエンバトゥ、ニッシュ、キャスイッチ、Los Cuarenta Classic。<Classic. S 2> Esa serie, ¿eh? la verdad, es que lo de Super Detective en Hollywood y Harold f a l t e n m e y e r pegaban de verdad como las lapas a la roca. ¿Cómo se averrónchaba? Los 40 Classic. Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic y Eddie Murphy estaba genial en Morning Box. Dan ¡No está me oigo, no me oigo! me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 Música disco. La mires por donde la mires. No muy bajita, va. Metro cincuenta y dos, lo suficiente. El k e l i Minó, una estrella a nivel mundial muy grande que acaba de sacar su propia. Bueno, de hecho, otra versión de Barbie. Le han hecho inspirada en su último éxito, la de Padam Padam, que sale con un vertido rojo con un t u l así muy largo. Aunque Gakiros Classics la recordamos con este vídeo en el que salía como si fuera el cuento de la criada. Hoy en la pregunta de la noche he preguntado: ¿Cuál es el capricho que te das? ¿Vale? Siempre hay algo, ¿vale? Siempre hay algo. Adrián, que es un poco minimalista, dice tomar el sol, que todavía es gratis. Vale, ahí, Club de los Tiesos también. Luego está Agnes Royce, que dice gasolina. Me, ese es el gran capricho que me estoy dando últimamente. Pone s u p e r no, porque no hay de la normal. 40 Si queréis contestar a qué caprichos os dais, ya tenéis el Instagram de los40classic.oficial y también tenéis mi, mi Twitter. ¿sabes? Me buscáis por Twitter y también respondéis que lo he publicado. Llevo un par de días haciéndolo. s u will see a t y a n to そう。 Las nueve, las ocho en Canadá. Son buenos más tripos eran buenos y hoy todavía incluso recordamos alguna de sus coreografías hoy he preguntado en la pregunta de la noche qué caprichos os dais en esta vida ya sé que por pequeño que sea siempre es bienvenido y siempre os lo dais está muy bien por ejemplo wechelot dije unas cervezas y tirar unos dardos y luego tengo por aquí dice algún jueguecito al mes de videojuegos siempre cae dantana datana claro normal Los 40. Luego dirán nuestros hijos, ah, claro, que no sabes nada de videojuegos. Vamos a ver, Pequeños Altamontes. A ver, ¿cómo os lo explico yo? Si hace 35 años hacía yo un programa de videojuegos en l a r a d i o q u é me vas a contar aquí, Pequeños Altamontes? Es que mi hijo me ha pedido un volante para, para fliparlo con su simulador de, de carreras. Tú no has jugado al Wipeout, chaval. Tú le has dado cera a la PlayStation 1. No has jugado a la Super Nintendo cuando tenías que darle fuerte a los botones. No has cargado un a n s t r u t Con Guillem Caballé, en los 40 c l á s i c y si te vuelvo a たくさんありがとう スペラントってんらプラザイスハーツでまっしゃばんすんさペッケーアテッカンドアティンテビフェリューテイアメッパー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 Suspendido de momento su gira que llevaba en la actualidad por agotamiento. Y es que queremos que nuestras grandes estrellas y músicos duren para siempre y estén siempre de gira. Pero a veces no puede ser porque el cuerpo tiene un límite y la cabeza también. Sacó un disco hace poco que se llamaba Libertad y muy recomendable. Sobre todo si te gusta, pues, Radio Futura, Santiago u r s e r ó n Bueno, hoy he preguntado cuál es el capricho que te das en tu vida.、Uh, sus, dice: tazas de café. Dice: nunca son suficientes. Quiero decir tazas de cerámica, ¿eh? Cada uno tiene sus caprichos. ¿Cómo ¿No、está Nico? Dice caprichos. ¿Qué dices? Eso es para gente con dinero. Yo soy pobre. Si es que somos todos el club de los tiesos. Ay, Caprichos. Como mucho desnudarnos. Y, y no mirarnos al espejo. Bueno, sí, ¿sabes? Porque yo qué sé. Cada uno tiene su público, ¿vale? ¿Vale? Número 1. dame dame dame un hombre después de medianoche pues claro que sí hombre si es que hay que cuidar la línea a ver qué caprichos os dais aparte de los que tienen aba por ejemplo yolanda ochoa dice donuts de vez en cuando hay que cuidar la línea por supuesto o cándido dice hago deporte que eso ya es un lujo o jordi dice el de seguir b i viviendo dice eso es importante claro tiene ese matiz de i c eso ya es casi un capricho Si os apetece seguir comentando cuáles son los caprichos que os dais de vez en cuando, porque eso no hace daño a nadie más que a vuestra economía, podéis hacerlo a través del Instagram de los40classic.oficial o a través de mi Twitter, de Guillem Caballé. Ya se ha confirmado y son buenas noticias el biopic de la banda Bon Jovi. Está John Bon Jovi ahí a tope, a tope, normal. Y los demás que somos fans de la banda, pues también, sobre todo para ver sus inicios, cuando él daba cafés a gente como Bowie en el estudio de grabación de su tío, el d e Station, donde se grabaron grandes discos como el Nebraska de Bruce Springsteen. Y también tengo ganas de ver si sale la última época en la que s a m b o r a y él no se tragan demasiado. Estaría bien.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 Más calorcito, las alergias florecen y las e n t i e s t a m í n i c o s bailan el twist en tu estómago. No olvides decir que nos escuchas en los c l á s i c o s Clasi. Este tema de Gautier. A ver, qué caprichosos dais. Mi chilito dice comer en buenos sitios. Qué suerte tienes. c、uh, a s a n g a 7 4 dice puzzles y libros. Y algún tratamiento de belleza. Una al año no hace daño. ¡Qué va! Esas c e j a s te quedan fenomenal. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En Morning Box. ¿No te lo vas a creer, Luis r o y l a n q u é ha pasado? Que hay gente que se anima a cantar tu jingle、eh, de una manera、no, muy especial. Oyentes ver, que dale, han creado dale, dale. Que crean canciones. r e a n c Luis Royan, Luis Royan, él te aconseja si tú estás mal. Luis Royan. <risa> ¡El comando Royan! Pero escúchame, esta, esta letra puede ser perfectamente de Leonardo d a n ¿no? t e Puede ser.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 Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. Las 9 en Canarias. La、pregunta de la noche: dice hoy, ¿qué caprichos te das? Vuelvo a Twitter.、Eh, Geo Kiko dice: Pongo la alarma a las 6 de la mañana y le doy a s n u o cada 5 minutos, durante media hora. Es lo que aguanta mi mujer en despertarme. O sea, yo al segundo s n u o te estoy metiendo codazos en la boca hasta que te levantes. Sin dientes, pero te levantas, ya te lo digo yo.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 De la noche. ¿Qué detalles, qué caprichos te das? v a l e Nerea dice: Una vez cada tres semanas, me responde por Twitter, me compro pistachos y me dejo medio sueldo en ellos. Normal, no están precisamente baratos. Y luego Juan Jesús, que también me ha respondido por Twitter, dice: Videojuegos siempre, me mandan una foto el puñetero de una best e c a y Dios! Los 40 Classic. Fórmula original. En la previsión del tiempo, que la ropa para mañana tiene que ser fresquita, ¿vale? Porque. Subidón excepcional de temperaturas en España. Una masa de aire cálido provocará aumentos de hasta 15 grados en cuestión de horas. Madre mía, nos vamos a asar como un pollo. Voy sacando las bermudas, por si acaso, y las chancletas. Aunque en moto esto no siempre pega muy bien. Bueno, da igual, que refresquen. 240 Classic. Que es buenísimo, Sting. Esta noche he puesto antes a los Police y es increíble lo que hacían en el 78. Y esto en el Ten Samaras o Tales、eh, es esa auténtica maravilla. Fue la etapa en la que Sting hizo dos álbumes tristes posteriores al fallecimiento de su padre, que lo dejaron bastante tocado. Es un tío que siempre ya anda experimentando. clase Bueno, yo me largo, os queda Mónica. Mónica, ¿tú te das algún capricho en tu vida? Guillem, pues yo es que vivo en un universo paralelo de pastillitas, polvitos, c a p s u l i t a s Normal. <ríe> y ahí es donde se va todo mi dinero para caprichos. Es que son c a r a s p a suplementos、ser. y vitaminas para cuidarme un poco.、En、la Shaguanda, los hermanos de la Shaguanda nos llaman. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.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 Las 11, las 10 en Canarias. Los 90 con Fujis que transformaron por completo esta joya del soul de Roberta Flack. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la noche? Terminamos juntos el día después de Guillem Caballé con más números uno. Un placer estar contigo y que se note que es jueves noche. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Ahora sintiendo la música desde las pistas dos m i l e r a s y te aseguro que te va a sentar muy bien este It Feels So Good de Sonic.、Yo. make me smile when i'm feeling down you give me such a vibe i j s t o t a l l y b o n a f i d e